informando, compartiendo sensaciones y también cómo continúa teniendo en cuenta la situación de los docentes bonaerenses que en principio hay una convocatoria de reunión para mañana, pero en realidad las reuniones, esta apertura al diálogo que señala siempre el gobierno de la provincia de Buenos Aires donde está Doña Vidal, eh, son de propuestas, la verdad que... Este, que ni siquiera para ser tenidas en cuenta Por eso el Frente Gremial Docente, los docentes de la provincia de Buenos Aires Han extendido sus jornadas de lucha Y eh, las clases no han comenzado en la provincia Andrés Amoroso en Carmen de Patagones ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Walter, te saluda, ¿cómo anda? Walter, ¿cómo te va? Buen día Bien, eh, sí, deja... la, la verdad es que tenés, tenés razón sí Estamos de, en, en momentos de, de asamblea, de recorrido de escuela de mucha comunicación con los compañeros de, de Buenos Aires, de diálogo permanente con, con los maestros, porque es un momento muy, pero muy complejo. Yo creo que recién la, la, la introducción, digamos, de, de, es muy adecuada para el momento que estamos viviendo. O sea, el momento es bastante complejo en el sentido de que Tenemos un gobierno, digamos, que, que juega mucho con, con lo simbólico y en este sentido, ¿no?, un gobierno que eh, simula o simula para los medios de comunicación tener un diálogo con nosotros, ¿no?, con los gremios, con los trabajadores y, y bueno, está muy lejos de, de, que, de, que haya, de que haya diálogo. En todo caso, nosotros lo, lo, lo que queremos es un diálogo, pero en, pero en una paritaria, ¿sí?, una paritaria que es ley, que es un derecho... Eh, ganado por por los trabajadores y ¿sí? lo que estaba pasando en provincia de Buenos Aires es que en realidad estamos viviendo pantomimas de de, de, de paritaria digamos son como como como simulaciones de paritarias porque hemos tenido ya tres encuentros eh, tres encuentros en donde el gobierno propone exactamente lo mismo que es lo que vos decías en provincia de Buenos Aires nos están ofreciendo un 18 por ciento de aumento ...en cuatro comodísimas cuotas... ...lo que para que... ...quien esté escuchando... ...entienda... Eh, eh, ...lo bajemos a porcentaje... ...esto significaría... ...un aumento de 150 pesos... ...200 pesos... ...cada tres meses... ...o sea que los últimos... ...200 pesos... ...los cobraríamos... En, ...recién en noviembre... ...entonces la verdad que... que de, ...de ninguna manera... ...nuestro dirigente... ...ni siquiera lo han puesto a consideración... ...de, de los maestros... ...digamos... ...o sea lo han rechazado... ...automáticamente porque cuando un, a uno le ofrecen eso y paralelo le están aumentando el PAN, le están aumentando los impuestos, le, le están aumentando los alquileres, ¿sí? o sea, vas al supermercado y subió todo, y, y vos como trabajador te tenés que conformar eh, con, ese triste, con esa triste cuota de, de 150 pesos, es vergonzoso, y además le te sumo un, un, un, una nueva cuestión, es más vergonzoso aún cuando vemos que el gobierno nacional Sí, le, le va perdonando deudas ¿sí? a las grandes corporaciones como el Correo Argentino, como empresas de luz internacionales, ¿no? como, como empresas de transporte internacionales, o sea, la verdad que el panorama es, es, muy, es muy complejo, ¿sí? y lo que estamos queriendo nosotros a través de las medidas de fuerza, nuestra herramienta de lucha más importante, es llegar a una paritaria, pero una paritaria en serio, no esta pantomima de de diálogo que, que, que, que simula la gobernadora, ¿no? Andrés, eh, yo si no estuve leyendo mal, los gremios pedían urgente la reunión y de repente sale el ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires decir la reunión se va a hacer el viernes como a las 3 de la tarde. Parece que no les preocupara. No, no, lo, lo ponen, digamos, son, son bastante dañinos en, en su manera de, de hacer política y de comunicar porque ponen justamente una reunión... Eh, que ellos dicen que van a ser paritaria, esperemos que, que, que así lo sean, eh, el viernes cuando ya están por terminar las clases, o sea, sin ningún eh, ánimo de resolver el conflicto, cuando si sí ellos tienen una propuesta para darnos, la podrían dar ayer mismo, digamos, como nosotros le, le exigíamos, ¿no? Y, y, y lo, lo que sucede es que no hay una propuesta, lo, lo, yo hablo de pantomima de, pa, de, de paritaria, porque yo le quiero explicar a, a la gente, o sea, la... la, la La paritaria es, es, es una instancia de negociación, a ver, que esto quede claro, en donde eh, eh, los trabajadores eh, ponemos en la mesa lo que pensamos que debería cobrar un trabajador y eh, el, el gobierno que esté de la provincia plantea lo que el gobierno puede llegar ahora. Entre esos dos márgenes se intenta llegar a un acuerdo, digamos, esa es la negociación, uh -huh. que, que siempre fue así. Ahora, si el gobierno se sienta y ofrece, eh, en, siempre, exacto, en las tres reuniones paritarias que tuvimos, siempre lo mismo y te dice nosotros no podemos pagar más que el 18% en cuatro cuotas, entonces no hay negociación, hay una simulación de diálogo. Ellos quieren salir a la prensa, a la comunidad, diciendo: miren, nosotros lo intentamos, nosotros queremos dialogar. Son los docentes, sobre todo eh, reflejado en la figura de Roberto Barael, intransigente, que no quiere aceptar nuestra propuesta. Entonces estamos ahí en una disputa. Además, una disputa muy interesante, con mucha responsabilidad llevamos nuestra lucha del gremio Zuteba, eh, porque lo que intenta el gobierno nacional es provincializar... Una, una protesta que en realidad es nacional. Uh -huh. lo, que, lo que está pasando en este juego simbólico y comunicativo que hace el gobierno es que la gobernadora de Provincia de Buenos Aires, Vidal, tiene en estos momentos mucha más imagen positiva que el presidente Macri. Entonces quiere reflejar eh, sobre las espaldas de la gobernadora un conflicto docente que es un conflicto nacional digamos acá también eh, eh, la provincia eh, hermana de Río Negro está claro, los claro. compañeros de Hunter en conflicto digamos pero eso no se ve reflejado eh, en los medios nacionales, parecería que hay una disputa entre la gobernadora Vidal con eh, Roberto Barael y Suteba, y en realidad hay que decir, y la gente tiene que tomar conciencia, que la disputa en este momento es nacional, es nacional porque el gobierno de Macri ha dado de baja la paritaria nacional, y esto es muy, pero muy peligroso, o sea, ha vetado una ley así como, como si nada, No, pero esta ley, eh, digamos, ¿qué comprende? Esta ley lo que establecía a principio de año, antes de que de que se abran las paritarias provinciales, es establecer un piso, ¿sí? por la cual las provincias empezaban a negociar con con los sindicatos, es decir, por ejemplo, eh, el año pasado un piso de un 21%, entonces ninguna provincia le podía ofrecer a los sindicatos menos que el 21%. Al borrarse las paritarias nacionales, cada una de las provincias, Río Negro, Buenos Aires y todas las provincias, quedan en libertad de, de acción sin ningún amparo, ¿eh? sin ningún piso posible de donde poder discutir, y acá entra el otro juego perverso que ya lo hemos vivido a finales de los 90. No todas las provincias tienen, tienen el mismo porcentaje de coparticipación. Claro. ¿No? Entonces, no es lo mismo lo que nos pueden ofrecer a nosotros en provincia de Buenos Aires, en provincia de Río Negro, que lo que le están ofreciendo a los compañeros docentes de las provincias del norte, que como siempre sabemos son las primeras perjudicadas por este modelo de país. En Santiago del Estero le habían ofrecido 6% de aumento. Increíble, pero claro, las provincias del norte tienen un porcentaje muy chiquito de coparticipación nacional. Entonces, bueno, ahí hay una jugada que nosotros ya la hemos vivido, la de los años 90, la de descentralizar el poder, digamos, dejárselo a cada provincia que se la arregla como puede y las provincias totalmente ahorcadas, ¿no?, ajustadas. ¿Y quiénes van a pagar este modelo de país? Los trabajadores. Y entonces eso es lo que estamos intentando, ¿no? Mucha responsabilidad, con mucha unión. Lo que está pasando recién venía de Asamblea en Patagón en la fortaleza de mis compañeros, estoy muy, muy orgulloso de cómo están llevando adelante las medidas de fuerza, los compañeros de UNTER, de Viedma, porque sabemos de, de, la, de la responsabilidad que tenemos en el conflicto docente. Sabemos que el las paritarias docentes son las que abren las puertas al resto de las paritarias y al resto de los uh -huh. trabajadores. O sea que muchos de los trabajadores de otros gremios Están mirando cómo van la, los docentes porque según ganen o pierda el sector docente, también van a ganar o van a perder ellos. No sé si fui claro. Sí, está muy claro. Y también acá siempre reflexionamos que al docente más que nunca le gustaría poder estar ahí renovándose en el aula, dando clases, pero tiene, le toca más que nunca pelear por esta generación y por las generaciones que vienen porque si no lo que va pasando es esto, ¿no? Se va deteriorando, deteriorando y se nos va complicando la vida. Eh, entonces, para que aquel que está escuchando pueda también comprender La medida de fuerza continúa, mañana hay que estar atento a una reunión Esperemos que no sea un nuevo acto para las cámaras Sino que sea una reunión con una propuesta real para ser considerada Claro, exactamente El, el día de mañana, nosotros hoy estamos de paro el día, Hoy a la tarde se van a, a juntar nuestros dirigentes de, de este frente, gran frente gremial que hemos conformado en la provincia de Buenos Aires Todos los gremios docentes de la provincia estamos sentados en una mesa, eh, coordinando acciones. Esto también es muy interesante y es, la verdad que otro logro de este gobierno, ¿no? Unir todo el movimiento obrero. Eh, entonces, esta tarde, de acuerdo a lo, a lo que pase con la gobernadora Vidal, es que se van a pensar acciones. Sí, eh, mañana se vuelven a la, se vuelve a, a la escuela, sí, también para, para dialogar con con los padres, con los alumnos, ¿sí? y esperar la propuesta del gobierno, o si seguimos en medida de fuerza. Eso se va a, a coordinar esta tarde. ¿eh? Andrés, muchísimas gracias. Gracias por la claridad y la posibilidad que tenemos también de compartir con los oyentes para que puedan dimensionar qué es lo que está pasando realmente y no comerse el marketing que quieren instalar por distintos lados. Abrazo grande. Un abrazo, nos vemos. Abrazo. Hasta pronto. Andrés Amoroso, de SUTEB hablando con nosotros, la situación en la provincia de Buenos Aires.